Escuchamos al jefe de gabinete. Bueno, buen día. Eh, gracias por, por acompañarnos. Eh, vamos a, a dar algunas peticiones respecto al pliego de licitación del transporte público de pasajeros, transporte urbano. Eh, ya ha sido legado en la mañana de hoy al Consejo Deliberante para que analice el pliego Y y dice la ordenanza que luego dará lugar a, a la licitación del transporte. El, el pliego tiene algunas cuestiones básicas que son de forma de cualquier pliego en estas características, pero eh, como novedoso eh, tiene una forma de, de, formas de comercialización distinta a las que hoy estamos habituados a a ver y a, y a usar dentro del transporte público y a su vez se han tenido en cuenta también distintas planteos de distintos vecinos ustedes saben que la trama urbana de Tandil ha crecido que había muchos pedidos de, de muchos barrios de la ciudad de la ampliación del transporte público así que no solamente se ha hecho una... Una, una revisión de eso y se han incorporado esas esa demandas sino que también en algunos puntos que ya se denominaban alargues eh, que hoy ya se llegaba con el transporte público una cierta cantidad de veces se ha aumentado también la cantidad de recorridos la cantidad de, pues, de veces que se, que se llega hasta esos puntos de la ciudad lo cual trae implícito también eh, un aumento en la cantidad de kilómetros que se recorren eh, para este, poder realizar así que Miguel Muni que ha, ha sido quien ha encabezado un equipo de trabajo formado por, por obras públicas, por la Secretaría de Gobierno, por el área legal y técnica ha sido un equipo bastante diverso y que ha trabajado en la, en la constitución del pliego. Del dará alguna precisión y después estaremos abiertas a las preguntas que, que nos quieran hacer. Bueno, eh, buen día. Eh, con respecto a, al pliego, bueno, hago un par de las novedades eh, que nos parecen las más trascendentes, eh, se establecen diferentes modalidades nuevas de, de, de, de, de pago, digamos, eh, por el servicio eh, del traslado de cada una de las personas, digamos, de los usuarios, se establece el pasajero frecuente, Eh, el cual va a tener eh, cuatro tipos de descuento. Eh, para aquellos usuarios que eh, lleguen a los 21 pasajes en el, mismo, en el mes calendario van a tener un 10% de descuento sobre el boleto plano cuando lleguen a los 41 viajes, a partir del viaje 41 van a tener un descuento del de 20% del boleto plano cuando lleguen a los, a los 61 eh, viajes eh, en el mes calendario van a tener un 30% de descuento y todos los viajes superiores a los 80 viajes eh, tienen un 50% de descuento. Por otra parte establecimos eh, lo que dimos eh, en, en denominar un abono transporte Tandil, que es el abono transporte Tandil, sería un pase libre eh, que adquiriría eh, por adelantado a nosotros como usuarios del transporte al valor de 35 boletos planos, y esto permitiría eh, a cada a la persona intransferible, y eh, circular o, o, o andar, subir eh, todas las veces que, que quiera en el transporte público de pasajeros, o sea, sería ilimitado eh, por ese eh, valor eh, del 35 voltios. Eh, luego se establece eh, el boleto combinado universal, el boleto combinado ya está establecido, digamos, tiene su ordenanza que lo regula. Lo que El empleo fue eh, la universalización de las paradas. Eh, se va a poder hacer combinación eh, de cualquiera de las seis líneas que estamos elevando para visitar para en cualquier parada, de, de una parada con otra. Se eh, establece si un plazo del tiempo de 45 minutos o en sea, donde uno se baja de una línea y tiene que eh, subirse eh, a la otra línea de destino. Todo aquel que haya utilizado el boleto combinado eh, sabe que esto eh, ya tiene bastante eh, demanda por parte de la población. Obviamente creemos que el abono eh, de transporte eh, del que hablábamos previamente o del que hablaba yo previamente eh, va a superar muchas de las modalidades, digamos. uno va a tener un abono con 35 boletos planos, en donde lo puede usar eh, en forma ilimitada durante los 30 días, un días del mes, eh, entonces suplantaría esas otras mecánicas que actualmente existen. Dar, eh, eh, eh, digamos el, el viaje como lo desde el punto de vista de, de, de la cobertura geográfica de la ciudad eh, se está se plantea eh, una larga eh, digamos llevar el transporte público hasta eh, el cristo de la sierra porque el cristo de la sierra es el lugar a donde puede eh, producir eh, el giro para tomar nuevamente por eh, calle de Bosco, además de que había demandas persistente por parte de los vecinos para del transporte ahí. Se, se plantea también llegar a, a lo que sería la curva Marchini, eh, eh, con otra, en otra de, de los alargues o líneas, eh, se produce eh, un alargue en eh, lo que sería eh, hacia eh, el barrio eh, 30 años eh, de democracia, hoy eh, se llegaba eh, hasta la calle Independencia, eh, estaríamos llegando hasta la calle eh, no va no a salir del de nombre, pero bueno, se produce, eh, se va a llegar eh, con transporte al barrio de graduados, eh, se extiende el servicio a la calle Cabito, eh, Estoy nombrando algo, eh, hay más eh, modificaciones. Eh, eh, también estamos eh, ampliando la cantidad de frecuencias eh, hacia Cerro Leones, el Paraíso. Eh, se llega a, a circunvalación se lo por el y retornando por la argentina eh, es una larga que también eh, tenía demanda preexistente desde hace bastante tiempo eh, ya había servicios ahora estamos estableciendo eh, un sistema de mayor cantidad de frecuencias y un sistema diferente que había hoy había un servicio que iba por incurso y otro servicio que iba por la aeronáutica argentina hoy lo que se está pues, elevando consideración de la Comisión de Transporte de, de los legisladores, de los costecales es un servicio en este caso que va a ir por Isurco, va a agarrar eh, circunvalación y va a retomar por Aeronáutica a, a Argentina nuevamente para eh, retomar hacia eh, el otro recorrido eh, en términos generales eh, también se amplía el servicio al campus universitario, porque hay que recordar que este pliego no contaba por ejemplo con, con lo que es eh, La residencia, ¿no? Hoy, en los últimos años, más allá de la pandemia, se, eh, se estableció la residencia. Entonces, eh, sábado y domingo, anterior al horario de, de clases eh, de los estudiantes universitarios, los feriados, eh, no, no contábamos no el, el, el transporte público. Ahora estamos estableciendo transporte también hacia el campus universitario durante eh, los eh, domingos, feriados, y los sábados por horas de la tarde las más novedades, creo que son las novedades más importantes, digamos, eh, eh, se establece también, eh, digamos, la ampliación llega a 16 kilómetros del total de las líneas que estamos visitando, que son CERN, y las ampliaciones. Hay mayores ampliaciones porque al incrementarse las frecuencias, frecuencias que había y llevarse a, ma a mayor cantidad por días hábiles, tanto como para días eh, sábados y domingos, porque el tío funciona así, eh, en kilómetros podríamos hablar de otra cantidad, debido de que si el transporte llegaba X cantidad de veces, va a llegar más de esa cantidad de veces, estaría también incrementándose. Pero en términos generales, eh, digamos, podríamos hablar de una extensión eh, de la traza que estamos elevando, de más de 16 kilómetros eh, lineales. En las seis. Eh, No sé si, si hay alguna inquietud puntual de, de desarrollar o algo que no haya tocado. ¿Pasajero no frecuente va a funcionar distintamente si seguimos con la SUMO o si se, sigue, o si se incorpora la SUMO? Cuando tuvimos la reunión con la gente eh, de, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, bueno, que está a cargo de temas de. de arbitrar los medios para que lleguen a Ciudad Andil, eh, y le planteamos que nosotros estábamos pensando, eh, el Ejecutivo junto con los legisladores que estaban presentes, tanto del especialismo de, como de la oposición, eh, en modalidades comerciales de pago diferentes a las establecidas, y dijeron que sí, que todo lo que se, se ponga o exista tiene que compatibilizarse con el sistema y se va a respetar, digamos, ya sea eh, la metodología del pasajero frecuente como un abono eh, De, de, de, de libre consumo, por decirlo de alguna manera, el, el abono de transporte también. Eh, lo que trae la sube son beneficios eh, a diferentes tipos de usuarios que, en vez de afrontar un pasaje sin descuento, van a terminar afrontando un pasaje con descuento. Estos tipos de metodología que estamos hablando son descuentos sobre el movimiento plano. Entonces, si vos tenés un abono. Eh, de tantos boletos planos para usarlo distintamente durante los 30 días del mes, en la cantidad de veces, no modifica nada para mí, la por eso ellos eh, lo, lo, lo entienden. Es más, el, el, el pasajero frecuente es lo mismo, digamos, un cuadrado, menos el porcentaje del plano, que va consumiendo mayor cantidad de viajes. Eh, tampoco modifica. La SUBE lo que trae es eh, sobre los boletos planos que fija cada distrito yo me subo como eh, soy beneficiario de asunción universal por Hijo, por RESAT, con diferentes tipos de, de beneficios y pago un 45% de voluntad. ese 55 restante no pasa la memoria es aportado por el sistema eh, en modo de compensación de subsidios eh, eh, cuando se realizan las liquidaciones. ¿Y, eh, un tema no digo una una También las modalidades de, de, bueno, la modalidad de comercialización nueva. También en de comercialización nueva, lo que hoy teníamos como el bonito obrero, eh, desaparece. Porque se mantiene, creemos que va a ser más el bonito obrero se paga el 80% del plano El plano se es que vende en la carretera 60 o escenas Ya que estamos hablando de eh, un boleto que es la cuenta que quería sacar eh, 48 eh, pues son 48 eh, pesos por 60 viajes son 2880 pesos ¿sí? que le salía el boleto obrero en la modalidad que nosotros estamos hablando son 35 boletos por 60 son 2.100 pesos, con lo cual el obrero, sí se estaría ahorrando dos, eh, 700, 700 pesos, 700 y pico de pesos para no solamente bajar, viajar 60 veces sino viajar de forma ilimitada, porque con el abono de los 2.100 pesos puede viajar la veces que quiera subirse y bajarse el colectivo en los horarios y los días que quiera, con lo cual entendemos que el abono va a absorber, el boleto obrero, aquel pasajero que también use el combinado en forma frecuente digamos que su modalidad de llegar a determinados lugares sea tomando más luz un colectivo que sale un pasaje y medio, seguramente le no va a convenir asociar a que va a tener una frecuencia, un uso ilimitado por 2.100 pesos que es el valor del boleto de hoy sí. Sí, hay que recordar que el boleto bolero, Eh, como está establecido por el ordenador centralmente, eh, esos 60 viajes locales de este gabinete son para utilización en una zona de las líneas. Claro, además, el, el, el abono pues, de también digamos, de toda esta idea que, que se elaboró y se está llevando eh, es para utilizar eh, en las seis líneas de transporte eh, locales, eh, digamos, que se están necesitando, y en forma ilimitada digamos que superador también. qué pasa con la prórroga se el 12 de julio y la prórroga no no se equivoca eh, se subió el pliego del transporte hoy y se solicitó la prórroga por seis meses la trata, por supuesto, puede licitar en una, dos, en tres o en seis, y una empresa de también, también puede licitar en una, en dos o en seis, y debe resolver el personal que está actualmente eh, trabajando en la en la línea o en las tres o en las seis, eh, digamos, eso, eso es el estilo, el estilo, eh Eh, en las condiciones eh, laborales actuales digamos eh, ante el marco del convenio colectivo de unidad de transporte automotor respetar la antigüedad y demás eh, derechos adquiridos por los trabajadores Hasta ahí la palabra del, del jefe de la y también del secretario de gobierno Miguel Lungi. Mi hijo, bueno, el dato tiene que ver con que hoy a la mañana ya se ha elevado el pliego licitación y se ha pedido una prórroga de seis meses o hasta uh -huh. que se termine de hacer el pliego porque uno cree que puede tener, llegar a tener no, modificaciones o no. Modificaciones, que se le da la venia a la a la, a la oposición. O si no, si el radicalismo tiene su voto Sí, como que hacer. Sí, uh -huh. bien, bueno, bueno, bueno. bueno eh, Interesante todo. también sí. eh, esto, a ver si si, me, <risa> si entendí bien, Cherro eh, Esto no se modificaría aún llegando a la subida a Tandil no, no Esto quedaría... No, no, lo, lo de pasajero frecuente no Lo de pasajero frecuente no eh, Y el pasajero frecuente sería eh, siempre en la misma línea Sí. En la misma línea de micro, digamos en el mismo colectivo. Sí, por, lo general, por lo general el, el trabajador eh, para a su trabajo se toma siempre la misma línea, ¿no? sacan la cuenta. Claro, sí, cuenta generalmente sí. Y, si y si ese trabajador hace combinado todos los días, también, también entra, entra también como frecuente. También posibilidad. Perfecto. Eh, es una muy buena idea, me parece. Sí. Sí. Sí. Sin, sin es analizarla demasiado, sin leer la letra chica, me parece que la idea está buena. Son 2.100 pesos, dijo... Sí. Eh, y los digamos pesos. Exacto, tenés viajes ilimitados todo el mes claro, Para allá. ir y venir a trabajar O sea, si sacás la cuenta eh, sí. sí, tenés una una una diferencia Veremos también en lo que tiene que ver con este pedido no Que hicieron los transportistas Del aumento del boleto Bueno, ahí sí, ya claro, los números pesos es, Claro, esto está distinto Esto es no, del pliego Ahora lo del aumento lo habla directamente el Consejo Librante ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro. bien